En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, Una Alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Bienvenido, Claudio. como están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, Una Alternativa, y en esta oportunidad estamos con una muy importante invitada, sobre todo a juzgar por lo que estamos viviendo en este momento. Ella es Lucía Sepúlveda Ruiz. Ella es periodista de la Universidad de Chile, especializada en medio ambiente y terapias alternativas. Autora de un libro de Acción Ciudadana por el Medio Ambiente. Cinco años en la descontaminación de Santiago. Fundación Fiedrich Ebert Casa de la Paz y autora de Pueblos Originarios y Sustentabilidad. También ella es encargada de, del área de Sevilla y transgénico en la red de acción de plaguicidas y sus alternativas en América Latina. ¿Cómo estás, eh, Lucía? Ella es experta también en el tema de los tratados de libre comercio y particularmente en el TTP. Estás, Hola, Lucía? Claudio. Qué gusto estar nuevamente aquí en Puente Alto. Bueno, Lucía... Eh... Como estábamos diciendo, el TTP está en este momento en la puerta del horno. Claro, el, el tratado para perder, el tpp el tratado para perder, Mira, perder lo que que, lo poco nosotros, que nos queda. Nosotros todo el año hemos tenido eh, sistemáticamente distintas personas de la plataforma para prepararnos para este momento. Lamentablemente hace hace pocos días ingresó el, el, el TTP al Parlamento. Eh, sabíamos que ese iba a llegar y sabemos que te tocó defender en la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, digamos, exponer ante los in, in, ignorantes diputados eh, la, los nefastos consecuencias del TTP. Cuéntanos un poco de eso. Claro, mira, era casi misión imposible porque el martes pasado... Eh, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores el señor el martes, Amcuero, anterior, el, el martes anterior a este y luego estábamos invitados nosotros pero detrás mío estaba Javier Rebolledo que es uno de los negociadores más importantes el ex jefe de la Direcon de, del tiempo que ¿no? se negoció este tratado y después está un señor que representa a los exportadores de carne que ahí vamos a hablar de ellos o sea todos entusiastas partidarios del TPP de manera que fue una linda oportunidad para eh, hacerle ver a los legisladores en qué se están embarcando, si es que llegara a pasar por su mente la idea de aprobar el Tratado Transpacífico 11, el que le decimos ahora, puesto que ya no está Estados Unidos. Pero lo primero que les quisimos eh, demostrar fue que en realidad es la misma historia. TPP-11 o TPP-12, como lo llamó Rebolledo al, al antiguo, son iguales. Hay 20 disposiciones que se suspendieron, pero que en cualquier momento eh, se pueden revalidar. Sí, y tal como lo hiciste ver en la presentación, tú me acuerdo, dijiste, bueno, ¿y quién de ustedes se va a atrever a decirle no a Estados Unidos? Cuando claro. Cuando Estados Unidos esté golpeando la puerta. Si se le ocurre, supongamos, pongámonos en el peor de los escenarios. Se aprobó el tratado, pero sin estas 20 disposiciones. Luego llega Estados Unidos, golpea la puerta y dice yo quiero entrar de nuevo, pero por supuesto entro si aprueban estas cláusulas que sacaron porque yo no estaba. Y entonces y el, yo les decía, este es el segundo socio comercial de, de Chile, después de China, ...y por tanto, ¿quién de ustedes le decía yo a, a Mirosevic... ...o le decía a, no sé, a los otros diputados que estaban allí presentes... ...a JARPA, en fin, a, a gente representante de los, de los industriales en el fondo también... ...¿quién de ustedes le va a decir no a Estados Unidos, que no entre? ...van a aceptar todo en ese minuto y no va a haber una discusión amplia como ahora... ...porque ahora estamos hablando de un tratado que tiene 6.000 páginas... ...y después le van a presentar 20, va a parecer que no es nada... ...entonces, en el fondo, tenemos que tratar este tratado así integralmente, como si fuera una sola cosa que eh, el, el de antes y el de ahora, porque en la realidad va a ser así. Sí. Ahora, a ver, nosotros hemos visto sistemáticamente que han ido llegando, antes de, del, del, del TTP, una serie de tratados chicos, ¿cierto? Eh, como para ir preparando el ambiente, antes del, de como la entrada del plato de fondo, porque llegó el TDC con Uruguay la renegociación con Canadá, claro. eh, la, el tratado con Indonesia, Indonesia eh, China, Hong China, Kong, y así, Hong Kong y Argentina y así eh, hasta que finalmente llegó el TTP. Una hemorragia Acá también el TDC con Argentina, también en carpeta en este momento. Y, y, y acaba de firmarse el tratado con Brasil. Y acaba de firmarse, como bien dice tú. Es una locura, es una locura pretender que un Parlamento pueda abordar seriamente estos temas cuando están debatiéndose todos simultáneamente y, y con un tiempo y, y sin informe bueno, lo que primero que hicimos ver en la, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que es por donde entró este tratado es que no contamos, ni ellos ni nosotros con estudios entregados por el Gobierno de Chile que digan eh, cuáles son los impactos tan positivos que tiene este tratado o sea, todos los estudios que hay son estudios hechos por entidades eh, privadas, expertas y tampoco son favorables al, al, al tratado claro. de manera que eh, no, no hay por dónde no hay por dónde abordar esto si nosotros como ciudadanos no lo hubiéramos estudiado y hubiéramos descubierto cuáles son los impactos negativos pero Claudio quisiera decirte que se dio una coincidencia o una sincronía muy bonita el día martes porque nuestros compañeros de la plataforma estaban en Argentina lanzando la constitución de una plataforma América Latina Mejor sin Tratados de Libre Comercio y eh, con un conjunto de organizaciones que luego y países que luego nombraré y nosotros al mismo tiempo estábamos defendiendo aquí en, el, en el, la Cámara de Diputados sí. eh, a Chile Mejor sin TLC y su posición frente al TPP. Entonces esto muestra que no somos un, un pequeño grupito inquieto sino que esta es una preocupación ya continental que tiene que ver con el futuro de nuestra América Latina. Justo la, la, la plataforma Argentina, América Latina sin TLC, mejor sin TLC, eh, se lanzó justo a, en la previa del G20 que se, se, se desarrolla y en que ahora Argentina. están mañana van a estar mañana. marchando las masas argentinas, ¿no? Eh, quería comentarle eh, a los queridos auditores y auditoras que allá estaban presentes en esta en este lanzamiento de la plataforma y eh, organizaciones como Argentina Mejor sin Tratado de Libre Comercio, la Reblit, que es una red similar en Brasil, en Ecuador que se llama Decide No Tratado de Libre Comercio, México Mejor sin Tratado de Libre Comercio, Perú, la red GE y Chile, desde luego. Y había también redes de organizaciones ciudadanas Y muy interesante que estaba la CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. También un comité para la abolición de las deudas ilegítimas, la Fundación Solón de Bolivia, muy bien que estuviera Bolivia también representada, la Global Forest Coalition, que debe ser, de, me imagino, de países eh, norteamericanos, algo así. La ISP, la Internacional de Servicios Públicos, que tiene su sede en, en Brasil, ¿no? Está el, el, el amigo Joselio Drummond, que ha estado en esta pelea desde hace rato. Otra red que se llama Latinidad, que tiene que ver con la deuda también, el desarrollo y los derechos. Y muy importante, la red de género y comercio, que toma el tema de cómo a las mujeres eh, y, y el tema de género en general afectan estos tratados de, de libre comercio. Ya. Ahora... Eh que nos sigas contando un poco que se antes de que nos sigas contando un poco, eh, que contando, eh, un poco lo que tú dijiste porque eh, yo vi bien la presentación y tengo claro y para que les cuentes hay muchas cosas muy interesantes que nuestros auditores deben saber creo que también deben saber nuestros auditores que nosotros de antemano no nos oponemos al libre comercio. Porque siempre se nos dice, ah, pero usted pero ustedes como que estamos fuera de foco porque es un mundo globalizado. Nosotros no nos oponemos al libre comercio, en ningún caso. Lo que, lo que nosotros hacemos ver es lo nefasto de esta nueva generación de tratados que no son de libre comercio, sino que son una nueva modalidad para entregar los países a las megacorporaciones. Exactamente, claro nosotros estamos hablando eh, de lo que llamamos tratados de segunda generación que tocan temas que no se habían abordado antes, que son en el fondo la propiedad intelectual, garantías para los inversionistas compras públicas del Estado, entre otros el medio ambiente también, entonces todas estas cosas tienen que ver con asuntos que no están eh, directamente relacionados eh, con el comercio, sino que tienen que ver con darle garantías a quienes vienen a invertir en nuestros países y aquí hay una profunda asimetría porque entre estos 11 países hay países muy desarrollados tomando el, ese punto y hay otros que somos todavía países eh, en vías de no eh, te estamos hablando de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá como los países grandes, de Japón mm. de Japón, como los mega países del tratado, ellos son en definitiva los que necesitan Establecer estas reglas porque ellos son los que van a venir, eh, teóricamente al menos, a poner o, o a, a seguir y quieren proteger sus inversiones. Entonces, en el fondo nosotros pensamos que esto es como si lo que no hemos logrado aquí, que es hacer otra constitución para Chile, bueno, ellos quieren lograr una constitución global, o sea nuevas reglas a nivel de todos estos 11 países es palabra, para eh, regirse para regir todos los asuntos de la vida cotidiana entonces eso es lo grave de esto y es lo que queremos hacer ver que tiene que ver con con nuestra vida tiene que ver no con cosas que interesen a los políticos no sino que en nuestros hogares tiene que ver con los remedios que tenemos que consumir cuando nos enfermamos tiene que ver con eh, nuestros niños y, y niñas que están usando internet para bajar eh, cosas para sus tareas, ¿no? o para divertirse, o, o para ver películas. Eh, tiene que ver eh, con asuntos que tienen esa esa dimensión. no eh, También con los derechos laborales, en fin, esto eh, y, y nuestra alimentación. O sea, tiene que ver con cómo pueden subir el precio tanto de alimentos como de los remedios si se aprueban las normas de, de este tratado. Correcto. Eso significa, en definitiva, como tú bien dijiste, una especie de constitución global que va a regir por sobre la constitución y las leyes que tengamos acá. Evidente, porque los tratados internacionales... Se me viene a la mente, me a la mente algo que nos comentó Lucio Cuenca cuando vino para acá. ...que por ejemplo una empresa como Los pelambres que es chilena... ...puso su domicilio, así como cualquier... Eh, ...como un, una edición tributaria en Inglaterra... ...y con eso quedó afecta a los PLC... ...y con todas las ventajas de esa constitución global... ...por sobre la constitución de este país... Uh -huh. ...o sea, se ponen por sobre la ley... ...exactamente, están buscando los mecanismos... ...que los lo salven de, de los cambios en Chile de posibles, eh, digamos, decisiones que pudiéramos llegar a tener como sociedad chilena, eh, como organizaciones sociales también, como como gente afectada por la profunda desigualdad en Chile. Nosotros est estamos seguros que eso se va a lograr. Estamos seguros que esta sociedad va a poder llegar a, a un estado en, en que podamos atacar las raíces de la desigualdad. Y eso es lo que quieren estos inversores frenar. Ellos quieren invertir tranquilito. Que nadie les vaya a molestar su deseo, su voracidad por aumentar sus ganancias entonces quieren ponerle un candado a los cambios por ejemplo en el sistema previsional por ejemplo en el sistema de salud eh, las mismas farmacias populares, o sea todo sí. queda en riesgo, el, el, la ley recarte soto para las enfermedades raras imagínate el... el, el vamos una pausa El mundo chileno, peruano argentino, maldito sudaca, maldito latino, el mundo chileno, peruano argentino, no pongas tus manos en mi car, no pongas tus dedos en mi car. Cochino sudaca, cochino latino, horrible boliviano, Mi mujer, saludos a mi buta. Eh, para seguir conversando con Lucía Sepúlveda bueno Lucía, estábamos eh, hablando un poco eh, de de tu presentación en la Cámara de Diputados antes de entrar en tus cosas digamos ¿Cuáles son las cosas que la gente, lo, lo, digamos tú, los opositores, porque mucha mm -hmm. gente se opuso ahí, había representantes, eh, como dijiste si tú, Andrés Rebolleo, que el que estudió, después tuvo eh, un señor Domínguez, de, de, de la de federación la de, la carne. de exportadores de carne, entonces claro, hablaba de esta panacea que iba a hacer el TTP, porque ellos, bueno, me tienen proyectado que que van a subir no sé qué cantidad y que si no iban a bajar un 7% que los tenían. Entonces, bueno, él, pero, pero ¿para quién es el beneficio que él habla? Porque él cuenta una cosa que, pues, que habla, habla muy bonito, entonces claro, como que entusiasma, pero resulta, ¿para quién es el beneficio realmente? Claro, mira, aquí hay que hay que distinguir varias cosas. Primero, que cuando la Direcon, que la la agencia o entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que es la que negocia, eh, mandatada por el gobierno cuando ellos negocian lo hacen no con la mirada integral que nosotros estamos hablando aquí sino que solamente respecto de ganancias o sea, balanza de pago ¿cuánto voy a recibir? ¿cuánto voy a dar? o sea, ¿vamos a estar al debe o vamos a estar al... Eh, Pero claro. no les preocupa nada más no les preocupa Como el le medio ambiente no, no para nada ni sí, sí. los salarios no esas cosas ni el género eso eso no entra en la discusión entonces mirado en esos términos ellos presentan un esquema en el cual un, un cuadro ¿eh? que quien dice hay 3.000 productos que eh, en un plazo en algunos a, a 9 años y en los otros a 19 años van a tener cero arancel Para Chile eran productos que hasta ahora no se podían exportar eh, sin arancel y se refieren a, a mercados como Japón y Canadá. En, con Canadá son lácteos y con Japón es la carne. Carne de cerdo, carne de, de pollo. Entonces, obviamente, los que exportan pollo estaban felices. Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿A quién puede beneficiar esto? Solamente a los exportadores. Estamos hablando, ¿cuántos exportadores habrá en Chile? ¿Cuántos agroexportadores? Bueno, la, las grandes, porque no vamos a decir a alguien que exporte, no sé, una tonelada eh, a, a cada dos años. Estamos bueno. hablando de quienes, no sé, de la, de la agroindustria. Claro. Estamos hablando de eso, de la industria cárnica, de, de la industria de semillas y eh, transgénico. Eh, estamos hablando de, de las mineras ellos son los beneficiados con los tratados entonces ellos son las partes que, que, claro, que porque, son las redactoras claro, de este tratado yo también escuché en la presentación de este señor claro, que van a, hablaba de 30.000 empleos que damos y que le no, preguntaban cuánto más van a subir bueno, no, no, no, no lo claro, dijo no, pero, pero claro, cuando uno dice van a subir los empleos podía pensar pero, pero fíjate tú que lo que no decían y... ...y que nosotros tenemos claro que va a ser un tremendo impacto... ...es que son eh, industrias que empeoran la calidad de vida de la población... ...o sea, en todos los lugares, eh, y seguramente la gente de acá lo sabe... ...porque ha viajado a regiones, ha viajado tal vez, ha estado en Feirina... ...en el norte, tal vez ha estado en regiones del Maule o en Melipilla... ...donde están estas plantas de criadoras de que crían cerdo y que crían pollo... ...la vida al lado de esa de esos ne negocios, de esas industrias... Eh, ...se pone muy muy muy mala... ...o sea hay unos olores pésimos... Eh, ...hay moscas... ...hay es, es, es un deterioro tremendo... ...a la calidad de vida de las poblaciones... ...y de la misma gente que trabaja ahí... ...entonces estamos hablando de que... ...se van a abrir más plantas... ...para exportar más carne de cerdo... ...sobre todo para Japón... ...entonces los exportadores felices... ...pero y la gente... ...donde se van a abrir esas plantas... ...o, la, o de las exportadoras de, de pollo... ...y de, de huevo... Eh, nosotros sabemos por ejemplo que en, en, en Molina, en, en cerca de Curicó eh, hay toda una comunidad organizada para impedir que se ha, haya una nueva planta de faenadora de, de pollo, criadores faenadora de pollo porque en el Maule está concentrado una cantidad impresionante de, de exportadoras y al, asimismo en Melipilla y la de Freirina tuvo que cerrar, ya sabemos sí. o sea, estamos hablando en el fondo, señores auditores y auditoras ...de nuevas zonas de sacrificio en Chile... ...o sea, de lugares donde la vida se hace imposible. Sí. Ahora, yo hablé toqué el tema de los trabajadores... ...porque te quería llevar a, a una cosa puntual. Supongamos que aumenta por la actividad... Eh, ...la cantidad de, de empleo. ¿De qué empleo estamos hablando? ¿De empleo bastante más precario que el que hay? Porque obviamente se supone que se supone que la, el TTP va, va a, a desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores lo, lo, lo, lo, ¿no es así? mira, eh, nosotros estuvimos viendo también un estudio del Banco Mundial de unas señoras que se llaman Capaldo y Surieta que lo hizo el 2016 y ellos decían eh, que se van a perder empleos ellos hablaban de que entre Perú y Chile eh, de aquí al 2030 se van a perder por lo menos 14.000 empleos eh, ¿por qué? porque en eh, digamos se avanza en industrias que no requieren, eh, exportadoras que no requieren un nivel grande de, de mano de obra y segundo no hay garantías para esa mano de obra porque el, el convenio, del capítulo laboral lo que garantiza son unas condiciones tan mínimas que casi da risa o sea que no haya trabajo esclavo de niños, ese tipo de cosas se garantizan como 5 o 6 eh, artículos de la OIT Pero que son de los primeros tiempos de la OIT... ...después hay claro. 177 normas técnicas... ...como el derecho a vacaciones... ...como ciertas garantías para las mujeres embarazadas... Sí, como la, y, ...y no se mencionan... ...por lo tanto no son exigibles... ...y lo que no es exigible... ...o sea lo que no es no está eh, físicamente puesto en un tratado... ...no existe, no existe... ...son buenas palabras... ...entonces el capítulo laboral del tratado... ...al cual el ministro aludía como una gran ventaja... ...es una cáscara vacía... ...no tiene... Es como el del medio ambiente también, que eh, eso, eso ya era un chiste, porque fíjate que, ver, como hemos estado hablando, los tratados, eh, estos son para para dar garantía a los inversores y por tanto va a haber más inversión teóricamente y se va a exportar más, entonces, exportar significa barcos, exportar significa huellas de carbono es decir, transporte. productos que en su transporte van eh, generando un gasto en petróleo un gasto en emisiones pero tremendo, tremendo, tremendo El, al gasto que ya hoy en día se, se va a esto que yo les decía que Chile, o oh, no recuerdo si ya lo mencioné pero Chile ya está sobregirado desde desde junio de este año Chile ambientalmente pasó digámoslo la cantidad de recursos naturales que puede gastar en un año y eso le pasa a todos los años cada vez eh, cada vez antes que se corre la fecha, en el mundo es para, eh, este año, fue esto es un estudio que hace una fundación que se llama la huella de carbono una fundación norteamericana que va estudiándolo esto a nivel eh, global entonces esto es lo que nosotros queremos llamar la atención, no antes que hablar de lo que hablaba el ministro Ampuero que era el proteccionismo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos esa es cosa de ellos, pero a nosotros ¿qué nos incumbe? ...proteger el planeta, o sea, asegurar que a nuestros niños y niñas... ...que a nuestros nietos y nietas, tengan un planeta habitable, con agua... Con, con, ...con suelos, un lugar donde se pueda vivir realmente... ...donde no tengamos que sobrevivir... ...y eso, digamos, es imposibilitado por este tipo de tratados... ...que solo van a venir a, a generar mayores impactos ambientales... Eh, en nuestros ...en nuestros territorios... Así que eso es eh, eh, eh, muy preocupante y es algo que, como te digo, no está en la mentalidad del, del capítulo de Medio Ambiente, porque el capítulo Medio Ambiente dice, es capítulo de buenas intenciones, dice, eh, queremos que los países firmantes del tratado eh, lleguen a ser bajos en emisiones. ¿Cómo va a ser bajo en emisiones si está propiciando justamente lo contrario? No, no, no, no, no. Absurdo. Pero palabras vacías, porque no, no, no hay vinculación. El ministro ah. también dijo que estamos preocupados del género y de las mujeres. Y, y yo estuve por buscando, lo, ¿eh? por porque a todo esto... Claro, no no hay capítulo de género, no hay. Hay un capítulo laboral. Y dentro del capítulo laboral, que es muy cortito, el de propiedad intelectual tiene como 58 páginas, el de el de laboral tiene 3 páginas. Y dentro de laboral hay eh, dos artículos que se llaman eh, «Crecimiento económico y mujeres». Eso es lo que aludía el y habla de que sí vamos a generar le vamos a hacer curso a las mujeres para que entren al mercado de trabajo, las vamos a capacitar, le vamos a dar. Y Chile, no sé si tú recordarás, pero salieron unas estadísticas publicadas hace poquito, hace como dos semanas de la OCDE, o sea que Chile, es miembro de la OCDE, en que Chile está en el peor lugar respecto de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 65 65 por 68%, es decir, que una mujer gana Eh, en comparación a un hombre eh, hay una brecha eh, que, que alcanza eso o sea, el hombre gana, un, digamos un 68% eh, o sea, claro, la brecha ¿no? está entre, claro, entre gana el 65% sobre claro, el exacto, exacto, perdón me, me están enredando los números claro. eh, de manera y eso no lo aborda para nada el, el capítulo laboral eh, en, en género, como decía tan orgullosamente, tan ampulosamente el ministro Ampuero Eh, el capítulo, como te digo, son buenas intenciones, vamos a hacer que las mujeres tengan eh, mejores condiciones para incorporarse al mercado de trabajo, le interesa eso, el mercado, eh, la ampliación de la economía, pero no les interesan los derechos eh, de las mujeres. No, eso eso no está en los planes de ellos. Esto, esto es un golpe de bajo para el movimiento feminista, creo yo. Bueno, ellas se va se dan a, cuenta. El sector, la brecha. Evidentemente. A el patriarcado y el machismo. Claro, además que si tú te fijas, o sea, estos tratados han sido discutidos por eh, eh, representantes de la gerencia de los lobbies industriales, etcétera, y eso en su mayoría también en la gerencia de todo el mundo sabemos que campean los el patriarcado. Vamos, vamos a ver. Vamos. exótico para visitar Es solo un lugar económico Pero inadecuado para habitar Les ofrecen Latinoamérica El carnaval de río y las ruinas aztecas Sucia vagando las calles Dispuesta a venderse por algunos USA Dollars Nadie en el resto del planeta Toma en serio a este inmenso pueblo Lleno de tristeza Se sonríen cuando ven que tiene veinte y tantas banderitas Cada cual más orgullosa de su soberanía ¡Qué tontería! Dividir es debilidad Las potencias son los protectores Que prueban sus armas en nuestras guerrillas Ya sean rojos o rayados A la hora del final no hay diferencia Invitan a nuestros líderes Vender su alma al diablo verde Inventan bonitas siglas Para que se sientan un poco más importantes Y el inocente pueblo de Latinoamérica Llorará si muere Ronald Reagan por la reina Y le sigue paso a paso la vida a Carolina Como si esa gente sufriera del subdesarrollo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 Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo Ya estamos de regreso con ustedes en el programa La Verdad Una alternativa con grandes amigos Su amigo el ingeniero Claudio Rojas Y la señorita el día de hoy que nos acompaña Cuyo nombre es Lucía Sepúlveda Periodista experta en los temas de tratado de libre comercio Para todos los amigos que nos están preguntando Cúclele ahí ¿eh? el nombre de las personas Y va a poder ver un extenso trabajo de nuestra amiga periodista Allante Claudio. Bueno, estamos de vuelta, queridos auditores, eh, con el último bloque y eh, para preguntarte Lucía, cuéntanos un poquito del, del capítulo de propiedad intelectual, que es algo que, que sabemos que a la gente le va a tocar y le, le, es no... claro. este es uno de los corazones del tratado, uno de los temas como te digo que por primera vez se incorpora en los tratados. Eh, propiedad intelectual son los derechos de autor, lo es la privatización de las cosas, ¿no? En el fondo, ¿y de qué estamos hablando? De los, estamos hablando de los remedios estamos hablando de los alimentos y de la semilla fundamentalmente y de internet, el acceso a internet entonces, ¿por qué esto es preocupante? bueno, vamos a empezar por los alimentos porque si no comemos <ríe> no podemos seguir adelante eh, esto se mete con el tema de el UPOV 91 o sea, el tratado este obliga a Chile a, a, a ratificar el convenio UPOV 91 y eso significa que Chile tiene que implementarlo ...y eso va a hacer volver la ley Monsanto... ...que nosotros la habíamos parado por la presión social... ...que es la ley de privatización total de la semilla... ...que va a impedir, digamos, que los campesinos vuelvan a... ...a, a usar, sembrar semillas, ¿eh? a sembrar la misma semilla el año siguiente... ...porque va a aducir el, el, el dueño de la semilla... ...el que la tiene registrada... ...que tiene patente y por tanto tiene que venir a comprársela de nuevo... Eh, ...quedan restringidos los intercambios de semillas... Y si tú no cumples estas normas pueden venir y requisarte la producción en fin, esto es como un atentado a la agricultura familiar y por tanto la gente se va a arrancar del campo y va a venir a, a, a juntarse a, la, a, lo, a los montones de cesantes que tenemos ya en, en, en la ciudad ¿no? o sea y ¿para quién van a quedar libres esos campos si se desocupan de campesinos y de campesinas? para las forestales y para los cultivos transgénicos o sea, van a van a arrendar esas tierras que hoy día todavía tienen huertas familiares, que hoy día todavía tienen una producción que llega a la feria libre, y tú sabes que quieren terminar también con la feria libre. ¿Quiénes abastecen a las feria libre? Fundamentalmente la agricultura familiar campesina. Entonces, eh, también otra agricultura, pero esa es la que va a supermercados, la otra no, la, la agricultura más de monocultivos va a los supermercados fundamentalmente. Entonces, Todas estas cuestiones van a significar que los alimentos van a ser más caros y que perdemos patrimonio genético, o sea, perdemos se van a poder registrar prácticamente todas las semillas y las empresas se las van a arreglar para que si uno guarda una semilla le digan no, si no es la suya es la mía, es la mía. O sea, el campo es muy difuso el de la propiedad intelectual en el tema de la semillas porque ellos van a decir no, yo le agregué una propiedad y, y lo que usted está sembrando es mío. Y aunque eso sea por años de los campesinos, el campesino no va a poder demostrar que es su verdadera semilla. Y, y sí, ellos que tienen abogados, que tienen su know-how, entonces ellos van a ganar todas las demandas. Y por tanto, es una desincentivación. ...a la producción propia con semilla tradicional... ...en, es, es, en otros países o significado de suicidio... ...en, países, de, en la India ha pasado así... Mm. ...en Colombia les han requisado... Lo, lo, la, ...las cosechas de arroz a los campesinos... ...porque le han dicho... ...no, este arroz era el industrial... ...no es, no es el de ustedes... Mm. ...entonces es poner en peligro... ...la producción campesina... ...la producción de alimentos... ...y, y Chile hasta el momento se a que el congreso en su minuto aprobó el convenio pero no ha podido inscribirse en Ginebra con ese convenio porque no tiene ley de semillas porque paramos la ley de semillas pero si nosotros firma si el gobierno el, el congreso finalmente aprobara el tpp obviamente que va a tener que hacer una ley de semillas adecuada al lupo 91 y nos va a meter todas estas prohibiciones Entonces ese es el tema en el impacto a alimentos. En el impacto, otro importante es el tema medicamentos. Y está planeado extender el plazo de duración de las patentes, de manera que medicamentos que hoy día eh, ingresan al país y hay que esperar 5 años para hacer el genérico, va a haber que esperar 8 años para hacer el genérico. Esa brecha entre los 5 y los 8 años, es un costo extraordinario para lo que sería el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, si ustedes se fijan en el presupuesto del año pasado y en el que se está discutiendo ahora, cada vez los presupuestos son más bajos. Y de ahí tiene que salir el presupuesto de compra para medicamentos. Entonces, si los medicamentos van a costar más caro, obviamente va a haber menos medicamentos en los hospitales. Y si hablamos de enfermedades todavía raras, o enfermedades catastróficas como es el cáncer o como otras enfermedades que ni siquiera sabemos el nombre porque son enfermedades nuevas producto de esta alimentación tóxica que estamos recibiendo entonces eh, este esta alza y, y esta falta de genérico va a repercutir en que la gente no va a tener cómo eh, acceder a los a los alimentos a los perdón medicamentos necesarios esto lo mira una carta de relatores de derechos humanos de naciones unidas que hizo presente Y también lo hizo presente este tema la Margaret Chan que es la, la directora de la Organización Mundial de la Salud. Ella alertó dijo, este tratado vulnera el acceso a medicamentos eh, al alcance de la población. Entonces son advertencias que han recibido los gobiernos y que han hecho absolutamente caso omiso. Y si esto fuera suspendido, no tiene mayor importancia porque como hablábamos al principio del programa, en cualquier minuto Estados Unidos vuelve y pone de nuevo todas sus cartas bajo la mesa y se acaban las suspensiones por lo demás eh, se mantiene otra cosa que se, se llama el linkage que es un tema eh, de ligar la propiedad intelectual con la propiedad industrial o sea si en otro país hay un medicamento que tiene propiedad industrial aquí se va a considerar como que ese medicamento está protegido entonces se internacionaliza todo y todo esto en qué redunda o sea todas las partes que tienen que ver con propiedad intelectual en, en medicamentos en que los medicamentos van a ser más caros, más caros de lo que son. y Chile, si ustedes se fijan, esto ha salido varias veces en la prensa, y el país de América Latina donde más caro es comprar remedios. Si uno va a Argentina, se trae remedios para acá. Si uno va a, a, a Bolivia, a Perú, a México, cualquier parte de los remedios son más baratos. Entonces, estamos hablando de un mercado... De una presión, de un lobby De la industria farmacéutica extraordinario eh, Transnacional, ¿no? Porque sí. los remedios vienen de Pfizer, vienen de claro. Bayer vienen, vienen de quienes fueron Los redactores de este tratado Entonces Estas son 12 afectaciones Muy importantes derivadas De este de este tratado que tenemos que tomar en cuenta Y que le hicimos ver a los diputados Les dijimos o sea Y el otro, me acuerdo que yo le pregunté Le dije, bueno, ustedes deben tener nietos que se pasan O hijos e hijas que se pasan todo el día pegados al celular y que están bajando los pelitos están bajando eh, digamos, información, películas, canciones. ¿Ustedes sabían que ellos no van a poder acceder a eso, que le van a tener que pedir a los padres que les paguen eso? Porque se va a penalizar, se va a, a criminalizar, es decir, va, va a llegar a tribunales si uno baja información o, eh, o canciones con propiedad intelectual o juegos con propiedad intelectual y también esto vale para investigadores de todo tipo tanto científicos como matemáticos gente de universidad incluso entiendo que va a llegar al extremo de las fotocopias también todo es que decir es que, claro eh, se, se protege entre comillas y ellos usan el término protección de, de una manera pregunta. de una manera muy falaz sí eh, vamos a vamos a escuchar las preguntas porque deben ser con respecto a internet te apuesto Sí, de parte acá de Rosa Sepúlveda Que está directamente Desde Maipú Ella es una colega, profesora, me dice Me vengo a enterar de este tratado de libre comercio ¿Y cuándo sería efectivo? ¿Y por qué los políticos no hacen Ajá. nada? ¿Y a quién representan? Soy profesora, ¿qué voy a hacer con mis niños con escasos recursos? ese uno Bárbara Donoso Cristi Ella es una persona que trabaja en Alta Montaña Instructora montaña y es socióloga ¿Por qué estos temas no se visibilizan antes? ...es la idea de mantenernos ignorantes, tontos... ...que no nos demos cuenta de lo que está pasando... ...antes que nos dieran el dedo en la boca... ...por favor, deme el nombre de la periodista... ...para estudiar lo que está dando a conocer... ...bueno, eh, primero que nada... ...la presentación que hicimos en el Congreso... ...está disponible en la sí, página web... ...de la plataforma Chile Mejor Sin TLC... ...afortunadamente la Cámara después de nuestra visita... ...o sea, antes de nuestra visita y a pedido nuestro... ...acordó televisar las participaciones... ...por primera vez en su historia la comisión de relaciones exteriores accedió sí. a que hacer más transparente esto lo hizo y debemos reconocerlo pablo vidal de eh, que es el presidente de la comisión y es de revolución democrática desde el frente amplio él, él acordó eso y por tanto tenemos acceso a aquello tanto a lo que dijeron los industriales como a lo sí. que dije yo y sí. eh, déjame contestarle a la, a la, al, al público a, a, la, a la distinguida profesora de maipú Eh, mira, en realidad esta cuestión mm, Está empezando recién la discusión Nosotros queremos hacer de esto un caso político Es decir, que cada vez queremos que vayan muchas organizaciones A cuestionar el tratado Y eh, a decirle a los parlamentarios que tienen que votar en contra del tratado estamos Esto recién empieza Porque es, es la primera comisión que se aboca a estudiar el tratado Nosotros vamos a tratar valga la redundancia, que esto pase por medio ambiente, que pase por salud que pase por agricultura, por ciencia y tecnología, porque lo que van a hacer con internet, entre otras cosas con el acceso que tengan los profesionales a la información y los nuestros niños y niñas también, es gravísimo porque necesitamos nosotros o sea, no podemos defender estos 70 años de duración para la propiedad intelectual ¿dónde se ha visto eso? en Estados Unidos nomás son otras sociedades que quieren transmitirnos sus normas ...y que allá están los dueños de la información, ¿no?, de, y del poder... ...por lo tanto, eh, nosotros, y contestando ahora a la, a la otra pregunta de la, de la socióloga... ...nosotros hemos, estamos constituidos como plataforma desde el año 2016... ...pero estamos remando contra la corriente, no tenemos acceso a los grandes medios... ...no nos pescan los grandes medios, tenemos que trabajar con las redes sociales... ...y con los medios de comunicación eh, independiente o alternativos, que llamamos, ¿no?... Eh, y les llamamos a ustedes también a buscar información en eso o sea no, no crean que la televisión les va a informar de esto porque la televisión no nos, no nos va a dar el espacio el gobierno precisamente quiere lo que usted dice o sea que, que la, la población esté adormecida, letargada y que se preocupe de lo que le pasó a, a, a la gente de la farándula o, o a cualquier otro tema irrelevante no eso, eso es lo que nos están entregando el menú informativo habitual se lo digo como periodista también, pues, es decir, nosotros hemos tratado y seguiremos tratando de llegar con estos temas, hemos ido a montones de lugares donde nos piden a dar charlas para explicar de qué se trata este tratado y para decirle a la gente que así como fue a votar le exija a sus eh, legisladores que vote en contra o si no no los vamos a votar nunca más a favor en el fondo a ellos les va a importar eso porque ¿qué les importa? permanecer en el Congreso pues guardar sus su sueldos y su y su eh, asiento allí, entonces hay que tomarlo por donde se les ocurre, no les gustó nada que una, una de mis diapos decía alerta, los estamos observando y estaban furiosos por eso pero yo los llamo a eso, a los auditores y auditoras, observar en cada vez que seguir en nuestra plataforma la información y ahí vamos a ver cómo están votando, primero en las comisiones porque el sistema es en el Parlamento, pasa por comisiones que hacen una votación interna y que informan luego a la sala, finalmente después que ha pasado por un determinado número de comisiones esto llega al pleno de la Cámara de Diputados y tiene que votar y todos esos pasos nosotros los queremos convertir en pasos políticos de frente a los ciudadanos y ciudadanas para que la gente sepa qué están haciendo estos señores que tienen el poder legislativo en sus manos y que a nosotros nos dejan hablar unos minutitos nom más allí muchas gracias claudio estima señorita periodista llegaron dos preguntas más de de Gabriel Valenzuela, Juan Carlos, estoy escuchando todo el programa. ¿En qué momento va a haber un cambio realmente con los temas que están hablando? Es decir, ¿cuándo van a haber políticos de verdad que nos representen? ¿En qué momento? ¿Frente Amplio? ¿Son los que realmente están llevando la batuta? Tengo entendido que boris y Jackson se bajan ahora en los temas políticos. También tengo otra pregunta de parte de Juan González. Estoy aquí en Pirke escuchando, muy preocupado por el tema del Internet. ¿Por qué mis políticos por los que yo voté no me han hablado, no me dicen, no le interesan o trabajan simplemente para el sistema? Mira, nosotros somos una plataforma eh, social, ¿no? Eh, también hay algunas organizaciones políticas pero fundamentalmente somos sociales precisamente por desconfiar en, en la generalidad de nosotros de lo que puedan hacer nuestros políticos y, y políticas. Eh, en el fondo nosotros eh, queremos que desde la sociedad civil surjan ...otro tipo de, de políticos que realmente sean eh, leales a los intereses... ...y a la necesidad de eh, dar una respuesta contundente a, la, a lo que está pasando... A, ...a nivel de base en nuestra sociedad, a, a la profunda inequidad, desigualdad... ...y a todas las carencias que tenemos como sociedad en Chile. Eso, al, al menos personalmente yo te diría que no está hoy día presente... ...en ninguna construcción política pero hay algunas que han tenido una mejor relación con nosotros en este tema, al menos. Eh, tenemos una buena relación en este tema con la mayoría de los diputados del Frente Amplio y hay otros que están todavía dudosos de si van a votar a favor o en contra. este Como les digo, que depende de nosotros, no de nuestro nivel de, de conciencia a qué legisladores escojamos en el, en el futuro. Estos son procesos, tenemos que mirarlos en su desarrollo, pero es lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos que trabajar con la ex concertación para convencerla, tenemos que trabajar con el Frente Amplio para que no se le vaya a ocurrir cambiar de opinión y de repente vaya a votar. ...como al principio vaya a votar a favor porque al principio votaron a favor de los tratados chicos claro, y, cua claro y cuando los enfrentamos en las redes sociales eh, se dieron cuenta y, y, y recordaron que en su en su plataforma de previa eleccionaria se habían adscrito al, al no a los a los tratados de libre comercio entonces hoy día están ellos con un discurso anti tpp eh, de manera que esto tenemos que hacernos responsables de Ya que ustedes escucharon este programa por favor cuenten que hay una plataforma que se llama chile mejor sin tratado de libre comercio que estamos abiertos a que se inscriban nuevas organizaciones de base territoriales de, de todo tipo vecinales para que participen y se informen y que lo hagan también hay un facebook y eh, también hay un twitter no el facebook se llama eh, chile mejor sin sin tlc el twitter arroba, eh, chile sin tlc Entonces estamos presentes en las redes búsquennos y, y agréguense a la plataforma nosotros vamos a poner cada vez que hay una votación los vamos a desenmascarar. Les dijimos ahí estén alerta los tenemos en la mira o sea esa es nuestra misión o sea hacer ese vínculo eh, que hoy día no existe prácticamente eh, ciudadanos legisladores ciudadanos y ciudadanas y legisladores. Sigan la, sigan la lucha que estamos haciendo en la página Chile Mejor Sin TLC y como como dijimos adelante está la, la presentación que es, eh, que hizo Lucía en la Cámara de Diputados el martes recién pasado. el primero ¿Y está a disposición de ustedes sí. para que en sus organizaciones la tomen, la adapten, eh, le pongan lo que falta o, no, o nos sigan consultando de, de puntos que no les puedan haber quedado claras? Nos faltó hablar del sistema de eh, resolución de controversias sí. de los jueces Eh, fuera de Chile, de cómo los asuntos más importantes relativos a la inversión, a los daños de la inversión se van a resolver en, en paneles arbitrales, en cualquier lugar del mundo, menos en Chile claro, y, que, y que pueden los inversores demandar al Estado y no al Estado al revés claro, no, no tiene... Eh, bueno, ahí tenemos una pregunta, sí, sí. llegó otra pregunta bueno, no está muy ligada el tema, pero estoy escuchando el programa, dice Acharya Díaz-Pahillaren muy interesante, ¿qué opinan ustedes de que Camila Vallejo y Cariola hayan ocupado la bandera mapuche para servirse el conflicto para ganar más audiencia o más popularidad entre la masa. Por favor, opinen. Eh, mira, respecto de las diputadas, yo en realidad preferiría concentrarme en cuál va a ser la posición de ella frente al tratado eh, tan pacífico. Mientras más gente eh, tenga conciencia de que somos... Eh, de que somos todos mestizos, me parece, digamos, eso, y que y, y todo más, mientras más repudiemos el, la, la, la masacre que se está llevando a cabo con el pueblo mapuche, mejor. Pero en relación al Partido Comunista, nosotros tenemos un fuerte reproche que hacerlo, porque hasta ahora eh, Cariola y Vallejo e incluso Carmen Hertz han estado votando a favor de los tratados de libre comercio, y eso es intolerable. Entonces es inaceptable. es inaceptable, es incomprensible Entonces nosotros eh, decimos Ninguna izquierda podría votar a favor de estos tratados Que entregan la soberanía prácticamente A Monsanto Bayer, a, a la farmacéutica, a Mason y, y que se van a ser dueños de la semillas, de los alimentos De la información en internet y El Partido Comunista no puede tener esa posición Eso es lo que interesa que esclarezcamos ahora y que ustedes le exijan a, a sus diputados y diputadas comunistas si es que ustedes lo son o están en contacto con ellos. Y la diputada Carmen hertz campeona en el tema de los derechos humanos, nosotros le estamos pidiendo consecuencia también en este tema, porque aquí hay afectaciones. Por ejemplo, no tocamos que a los pueblos indígenas ni siquiera les preguntaron nada. ¿Y dónde se hacen los megaproyectos de los inversores, Claudio? justamente claro, de los mapuches, de los aymaras eh, en Rapanui, o sea las grandes cosas de la agroindustria de los mineros, de la energética están todas localizadas en eh, los territorios que ocupan eh, los pueblos indígenas, por tanto hay afectación, y ellos no le preguntaron nada, y llega al Congreso el, el proyecto TPP sin que haya pasado por ninguna consulta indígena en Chile, entonces eh, incumpliendo sí, sí, sí. sus obligaciones respecto del convenio 169 que ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en eso quisiéramos centrarnos. O sea que, independientemente de las afiliaciones políticas, aquí hay un tema de soberanía nacional. Aquí estamos entregando la soberanía, estamos condenando a, a los pueblos indígenas a seguir una lucha sin cuartel contra las transnacionales y sin apoyo del resto del Estado chileno y de la ciudadanía. Eso no eso no puede ser, o sea, no queremos llegar a un estado en que nos fraccionen como sociedad en que a nadie le importe lo que está pasando, digamos, más allá de, eh, de Concepción eh, y, y también en el norte lo que pasa en Arique, Parinacota la falta de agua tiene que ver todo esto, tiene que ver con los tratados tiene que ver con las inversiones de manera que debe haber una consulta indígena no, no, nosotros también le planteamos el tema al, al Parlamento, ¿cómo ustedes aceptan que les traigan un tratado que viene sin consulta indígena? bueno acá muchas gracias te agradece javier asolí está escuchando la radio desde la segunda región antofagasta y dice esto cómo va a afectar a la inmigración que ha llegado a nuestro país a la gente que viene de colombia lo haitiano finalmente lo trajeron para qué para que los grandes empresarios ganaran plata a costa de pagar sueldos miserables y generar la la falta de trabajo también en nuestro país es tremendo lo que vemos acá en antofagasta Eh, mucha prostitución gente que se viene esperanzada a este país y no encuentra las oportunidades que se le dijeron alguna vez que tendría estos tratados, ¿cómo afecta el tema del empleo en Chile? Mira, acá lo principal es que eh, dentro de esta garantía del inversionista está el hecho de la mano de obra barata porque fíjate tú que aplicando este, esta modalidad de resolución de, de controversias con tribunales extranjeros, en Egipto cuando subieron el salario mínimo Eh, si eh, la inversionista que estaba construyendo una central eh, hidroeléctrica eh, estamos hablando de otro país pero eh, vale porque es un ejemplo de, de uso de este tipo de tribunales demandó al estado de Egipto por mejorar las condiciones laborales por haber subido el salario mínimo y ganó la demanda y entonces eh, son demandas millonarias ¿eh? en que a partir se, se pagan millones de dólares a los abogados a los panelistas Y aunque el Estado ganara, tiene que pagar todo aquello eh, igualmente, pero en general eh, ganan las empresas. Entonces, eh, como te digo, estas son más garantías para que haya menos derechos para los trabajadores. Por tanto, estamos asegurando mano de obra barata. ¿Y quienes son la mano de obra barata? Son los inmigrantes. En el fondo, esto es un aliento a la inmigración. es Se está buscando no mano de obra especializada, se está buscando mano de obra bruta, así temporera, perdón, eh, quiero decir mano de obra no especializada eh, temporeros no calificada, ¿no? No calificada. Eh, y eso es eh, lo que lo que el mercado va a requerir porque estamos hablando de una gran mecanización en los centros eh, agroexportadores y van a ser, no estamos hablando de una exportación de servicios con valor agregado eh, ni de productos que tengan valor agregado, aquí lo que se va a seguir yendo es materia prima nos encontramos con, con el chiste de que el, el señor que habló, de, el señor Domínguez que representaba a la industria cárnica, nos decía que era valor agregado porque él a los pollos los alimentaba con maíz importado ¿de qué estamos hablando? si están exportando carne no están importando un subproducto de la carne que ha sido procesado, que ha sido envasado y que y que va, digamos, no sé, como un, un, un paté súper especial de cerdo mm. para afuera. No, si son lonjas de cerdo, son kilos. Además decían de que eh, ellos ellos exportan menos de lo que Chile importa como carne. Al final no, no se gana nada. O sea, Chile sigue importando carne. De manera que eh, efectivamente esto es... ...como es menos garantías para los trabajadores y más para los inversores... ...es un aliento a la inmigración... ...pero yo quería decir que la inmigración también tiene que ver con esto... ...de que vendamos vendamos estos 20 años de libre comercio... ...como un país tan exitoso y donde todo es maravilloso... ...entonces ese es el discurso oficial... ...esa es la imagen de la televisión sobre Chile... ...lo que se vende para afuera... ...si la gente mirara Televisión Nacional desde no sé Bolivia o desde Perú... ...claro que se va a querer venir porque allí no hablan de la inequidad... No hablan de los dolores que hablábamos nosotros, de la gente que vive en Melipilla, de la gente que vive en Maule. Eh, no hablan de lo que les pasa a las temporeras cuando aspiran eh, los lo agrotóxicos, ¿no? No hablan de los semilleros transgénicos y del glifosato que se usa y del cáncer que hay en el campo, del aumento del cáncer en, en las regiones eh, agroexportadoras. Esas cosas no salen en la televisión, esas cosas hablamos nosotros en los artículos, pequeños artículos que intentamos hacer. En, en internet y en fin en las redes sociales Pero la imagen que ven de Chile Es Chile potencia agroexportadora Claro, si yo no tengo trabajo en, en Colombia Por supuesto que me voy a venir a la potencia agroexportadora po. Pero eh, es, una, es una falacia Entonces nosotros que estamos por los derechos humanos Estamos por defender también los derechos de los y las inmigrantes No podemos aceptar un trato eh, Que no sea como un trato de personas respecto de ellos Pero queremos que en Chile haya garantías laborales para todos y todas. No queremos un mercado liberalizado al extremo que estamos teniendo y al extremo que se predice con este tratado de libre comercio, que de libre comercio en realidad no tiene nada. Lucía, nos quedamos con Gustavo Poco, como siempre. Y muchas gracias por, por tu participación y eh, eh, eh, eh, le pedimos a los auditores que visiten la página Chile Mejor sin TLC y que se unan a, no, a nuestra plataforma sí, y por favor, eh, nos esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa, la verdad, una alternativa Buenas noches Gracias por venir